No los levitas, ellos no tenían acceso a esta responsabilidad y mucho menos los, los israelitas. Ya tenía el Eterno nombrado la función de cada persona dentro del pueblo de Israel. Esto nos enseña. Que el Eterno, cuando te hace el llamado, tiene un propósito, un porqué y un para qué, a la cual debemos estar atentos, prestando atención. ¿Qué quiere el Eterno de nosotros? Emme acá, Señor. Solamente Aarón y los Koanín eran los únicos que podían y tenían acceso. Ni siquiera el rey David no podía hacerlo. Tampoco un profeta. Pienso yo que si Mashiach tuviese en ese entonces, tampoco, porque hubiese estado en contra de la Torah, hubiese sido cortado, hubiese muerto. No hubiese sido Mashiach. Entonces, exclusivamente Aarón y sus descendientes son vistos en la Torah como los únicos que podían realizar las funciones dentro del tabernáculo. El resto, incluyendo. El pueblo de Israel era visto como extranjero, según lo que dice la t o r á Sobre este hecho, yo quiero fundamentar hoy en este Yom Shabbat el tema: una conversión kosher. ¿Qué significa una conversión kosher? Hay un Midrash que nos cuenta que en los días de Yeshua, nuestro Mashiach, y para los hermanos que están por acá, que estudian bastante y comen libros, me acuerden si estoy equivocado, nos cuenta el Midrash que en los días de Mashiach existían dos grandes centros de educación rabínica. En Israel. Estas yeshivok eran dos sectas fariseas. Una yeshivok estaba d i r i g i d o por un rabí llamado Shammai, y otra escuela estaba dirigida por un rabino llamado Hilei. g i l e i de Babilonia. Estas dos escuelas siempre tenían mucha controversia y muchas diferencias, mucha s diferencia, disputa s en cuanto a estudios de la t o r á estudios de Midrash, de Talmud. Entre ellas, es decir, cada uno de ellos se planteaba cómo podemos mejor cumplir la t o r á A diferencia q u e Shammai, este rabino era extremadamente o exageradamente estricto. Al momento de enseñar, al momento que se venía algún extranjero a pedir un, o a recibir un aprendizaje, él lo cortaba, era muy directo. O se podría decir e r a muy religioso. Ambos buscaban d enseñar e cómo aplicar mejor la Torah en las actuales condiciones de nuestras vidas. Chamay tenía una posición, g i l e i tenía otra posición. Pero el tema realmente no era si la Torah estaba abolida o si reemplazaba alguna otra escritura a la Torah, que se podía malinterpretar dentro de Israel con estas dos yeshivas. No le pasaba por la mente a ninguno de los dos. Que pudiese ser abolida. Podemos mejor implantar la Torah, la ley de Hashem, los mandamientos de Hashem en la vida diaria de la nación. Según algunos historiadores comentan que Shammai. Como lo repetí anteriormente, era extremadamente estricto en sus decisiones, mientras que el rabí Gilei era más bondadoso, más compasivo, más paciente al momento de enseñar a un extranjero. Entre ellos se podría decir que Gilei tenía un nivel de interpretación de la t o r á Conectada con la bondad y la paciencia de Hashem. Nos cuenta el Talmud, que para mi criterio propio es un libro de jurisprudencia judía, que se terminó de escribir en el siglo V de esta era actual. Comenta el Talmud que un pagano pasó cerca de la escuela de la Torah de s h a m a y donde estaban estudiando ese día la parashak, esta misma porción que nos tocó hoy. Este pagano, al ver y al escuchar, El tema de la Torah, de la vestimenta del covengador, se interesó mucho. Le llamó la atención. Este hombre, al escuchar todas estas descripciones en esa yeshiva, se pone a pensar y dice. Decidí convertirme al judaísmo. Yo me identifiqué con este hombre. Un día dije: No, decidí convertirme al judaísmo y empecé a buscar y a indagar. Claro, no para ser colgador, pero decidí. Este hombre quedó impregnado. Con la clase de riqueza y de belleza que tenía la vestidura del coengador. Luego, al ver a Shamay, le dice: Quiero convertirme a judaísmo con la condición que me haga coengador. ¿Ah? ¿Qué estaba pidiendo, no? Con la condición que me haga con el gador, chama ahí, sonrió y dijo: Fuera de aquí, muchacho. No le tomó el interés, lo corrió. Este hombre va y busca a g i l e i al rabino, bondadoso, paciente, compasivo, y le dice: Se le presenta. Quiero hacerme o quiero convertirme a judaísmo, pero tengo una condición. Quiero que me haga coengador. A diferencia g i l e i de s h a m m a i g i l e i sonrió y le dice: Hijo, pasa, siéntate y escucha lo que te voy a decir. Si tú quieres realizarle un servicio al rey y tomar parte como siervo que trabajan en la corte del rey, lo primero que debes aprender es cómo es el protocolo de la casa del rey. ¿Cómo es primero el protocolo de la casa del rey para que puedas ofrecer tu servicio de una manera correcta para que le agradezca? Ya, ya que lo que tú deseas ahora es llegar a Cojengador. Oye, qué diferencia la, la apertura, o sea, cómo r e c i b e g i l a y o sea, no, no lo vetó. O sea, ven, aprende esto primero,、eh, ve las directrices del protocolo para servir al rey, y si lo que quiere es ser covengador, va r u s c a r s e Le dice g i l a y al extranjero. Causa mucho s recuerdo s porque a veces, cuando uno viene en la búsqueda de la raíz de nuestra fe, en la búsqueda de mantener esa lámpara encendida con ese aceite de olivo natural, venimos ardiendo fervormente, pero por una ocasión o una circunstancia. Hay algo como que te baja la llama. Y tú te quedas, wow. ¿Qué pasó aquí? Es porque seguramente tenemos que aprender primero el protocolo para servir al rey de reyes y señor de señores. i ley. Lo recibe en su yeshiva, recibe al pagano en su yeshiva. Lo coloca y lo pone a estudiar para que aprenda Torah y constantemente g i l e con su bondad, con su paciencia, con su amor, le dedicó muchísimo a este, a este extranjero. Hasta que llegó el momento que el extranjero. Empezó ya a armar los rompecabezas que a veces conseguimos en la Torah, cosas que a veces no conseguimos explicaciones, pero está allí y tenemos que cumplirla. Siempre he hecho el comentario que artículo 1: Hashem siempre tiene la razón, artículo 2: si Hashem usted cree que no tiene la razón, recurre al artículo 1. O sea que no tenemos para dónde agarrar. Solamente haremos y obedeceremos. Entonces recibe en la escuela el pagano y comienza el hombre a estudiar y aprender. Y el hombre con esa hambre y ansia con que a veces estamos todos cuando estamos en la yeshiva, rabino, buscando y aprendiendo. Y oye, y uno con esa ansia. Este hombre de repente se consigue con algo tremendo en su vida. Entonces le dice g i l e i q u i é n es un extraño que tiene prohibido acercarse al santuario bajo pena de muerte, g i l e i g i l e i le responde: Hijo. Sólo los descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote o el primer covengador, y su descendencia son los únicos que tienen derecho de ofrecer sacrificio santo, de tal manera que si aún el rey David. Lo hiciera, sería visto delante de Hashem como un extranjero. En respecto, David moriría. Y allí terminó la clase que le dio g i l e i a este pagano, a este extranjero. El hombre, camino a su casa, se va. Pensando en el estudio que Gilead le había dado ese día. Esa reflexión, el hombre de repente se detiene y dice: Oiga, si los hijos de Israel de quien está escrito. Dice el Eterno: Seréis para mí un pueblo de sacerdocio. Si para ellos le llegase a pasar por la mente de usurpar el cargo de los Coanín, h serían cortados. ¿Cuánto no más para mí? ¡Bendito seas! Hashem, y bendito sea g i l e i por su bondad, su compasión y su disposición para enseñarme. Salió ese hombre corriendo donde g i l e i Bendito sea g i l e i Una enseñanza distinta, a lo mejor, a lo que. Le planteó el primer rabino. Pero esto no quiere decir que él no podía pertenecer al pueblo de Israel. Porque algo que vamos a aprender hoy acá en esta parashá es nuestra presencia como pueblo de Hashem. Y nuestra presencia como judío, pueblo escodigido por Hashem. O sea, hay dos diferencias grandes que a lo mejor hasta yo, de verdad que o b v i a b a Rabino. Con los años que tengo aquí, humildemente aprendiendo de usted, de verdad que voy a decir como ese extranjero: Bendito sea Rabino, por su bondad, por su compasión. Por su paciencia, por enseñarnos Torah a todos los Talmí, i aquí en Bellacó. Dice: El pueblo santo son calificados de extranjeros. Se preguntó este extranjero, este pagano: si el pueblo santo es extranjero. Delante de los ojos de Hashem en Yom Kippur para hacer sacrificio, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué de mí? ¿Qué puedo pretender yo? Se levantó este hombre corriendo de su silla, y es cuando le dijo a Hilei: Bendito seas por tu compasión, pero sabes. Aún me quiero convertir. ¿Sí? Pero no quiero ser sumo sacerdote. Déjame como un judío simple, cumpliendo Torah, cumpliendo m i s b a para agradar a Hashem. Hilei, ¿me aceptas de entre tu pueblo? Y Hilei le da la bendición. Pero. Le dice que tiene que cumplir una condición. Bien, ¿cuál? Te tienes que circuncidar. ¿Ah? Muchos se ríen, creo que muchos no, no, se, se familiarizan. Baruch Hashem. Bendito sea Hashem. Por los grandes sabios que ha entregado a su pueblo, para que hoy día nosotros podamos tomar aprendizajes de las raíces de nuestra fe. Sobre este hecho que acabo de, de relatar, con la ayuda de Hashem, quiero fundamentar mi enseñanza. Con el tema de la conversión kosher. El más aventajado de los estudiantes de nuestro Santo Maestro Yeshua Hamashiach, que anteriormente podemos ver su presencia en toda la porción de la Parashat del día de hoy, de los días anteriores y en toda la t o r á Que siempre relaciona un pasaje de la Torah con uno del Brijad Ashak, donde no deja de estar Mashiach. Entonces vemos que uno de los Talmud, de los seguidores de nuestro Mashiach, el rabino Shaur de Tarso, que escribió muchas cartas, Pero hay una de ellas que se dirige a una comunidad en específico, que es una comunidad en Asia, en Asia Menor. Esta comunidad que fue formada por el mismo r a b i r a s h a u r que fue formada por él, enseñada con él, Que se formaron como creyentes, o i g a s e bien, como creyentes no judíos, pero que hicieron su conversión al Elohim de Israel. El rabino Shaul venía de la escuela de g i l e i Hilei, fariseo. Pero también se había educado a los pies del gran rabino Gamaliel, que fue nieto de Hilei. Entonces el rabino Shaul se educó en estas escuelas. Y cuando se encontraba con la comunidad en que él mismo ayudó a que se formara de los no judíos, los e s idólatra, los e s pagano, los ayudó a que se convirtieran en el Elohim el de Israel, no en judíos. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso el tema es una conversión kosher. Leímos en la porción de Corintios, en el libro siete,、eh, en el en primer libro de Corintios, capítulo 7, de esta para allá. Capítulo 7, versículo 17: habíamos leído como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que, el, que Adonai le ha dado, y tal como era cuando Adonai lo llamó, esta es la norma que doy a todas las comunidades. Si Adonai llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Porque lo que importa no es estar O estar, sino obedecer la Torah de Adonai. Cada uno debe quedarse en su condición en que estaba cuando Adonai lo llamó. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de seguir tu libertad, Debes aprovecharla. Pues el que era esclavo cuando fue llamado a creer en Adonai ahora es un hombre libre al servicio de Adonai. Y de la misma manera, el que era un hombre libre cuando fue llamado ahora es un esclavo en Mashiach. Adonai los ha comprado a ustedes a precio de sangre. Esta es una versión que se llama Dios habla hoy. No permitan que otros hombres lo hagan esclavo. Así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Hashem. En la condición en que estaban cuando les fue llamado. Amén. Amén. Al leer esta porción, personalmente cada uno sabemos, o que estamos acá, que hemos sido circuncidados y otros que esperan. Que el Eterno le ministre a través de nuestro Mashiach para tomar alguna decisión. Vemos que esto es una de las controversias que siempre se discuten en las yeshivas. Este es el dilema en todas las sinagogas del mundo. Lo han dicho grandes rabinos. Yo lo estoy repitiendo. En comparación con la bendición de entrar al reino de los cielos, ni la circuncisión ni la incircuncisión vemos que realmente es importante para entrar al reino de los cielos. En el Mahur Hashamí, Rakshavur dice. Cada uno se quede como fue llamado, porque lo más importante es que cada uno guarde los mandamientos de la Torah. ¿Amén? Amén. Entonces, de aquí surge la pregunta: ¿es necesario, óigase bien por favor, ¿Es necesario para los creyentes de origen no judío convertirse al judaísmo? ¿Es necesario? ¿O es una normativa para los creyentes de origen no judío hacerse judío? Es posible, para que un creyente no、judío, es posible para que un creyente no judío pueda convertirse al Elohim de Israel sin tener que hacerse judío y al mismo tiempo ser miembro de la familia de los santos. Que va al reino de los cielos, al h o l a n j a v a o los conversos son ciudadanos de segunda clase en el judaísmo. En mi trayectoria de aprendizaje, Aquí en b e i l y a Cop, he escuchado muchas frases derogatorias sobre este tema. Y a veces, cuando uno escucha eso, uno dice: Bueno, este vendrá de, de s h a m m a i aquel viene de g i l e i Uno se queda así: Uno viene de s h a m m a i otro viene de g i l e i Uno es más estricto que otro en la enseñanza. La verdad Es que desde el punto de vista de nuestra fe judía, que nosotros profesamos y representamos aquí, si una conversión fue hecha y supervisada por un tribunal, el converso es tan judío como un judío de nacimiento. El converso Es tan judío como uno de nacimiento. O sea que aquellos judíos de nacimiento que miran con desdén al, al converso, hay que hacerles recordar que muchos de nuestros sabios de bendita memoria fueron descendientes de, de converso. Incluyendo el gran rabino Akiva, que fue hijo de un converso descendiente de Amalek. Hay un Midrash que menciona que un converso genuino es más apreciado ante los ojos de Hashem que un judío de nacimiento. Un converso genuino es más apreciado a los ojos de Hashem que un judío de nacimiento. ¿Y por qué, verdad? El judío de nacimiento nació de una madre judía no tuvo elección. Soy judío porque nací de una madre judía. Como dice el chiste por ahí. El mono, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. O sea, no puede negar sus orígenes. Soy judío. Haga lo que haga. Sea de, o profese la, la creencia que quiera. En el caso del converso. Es otra cosa distinta ante los ojos del Eterno, porque nadie lo forzó. Él tomó la decisión. Heme aquí a Donai. Tuvo la convicción, tuvo el aceite en su corazón del olivo encendido. Tuvo el fervor de buscar de Hashem, de creer que Él es el único Elohim viviente por los siglos de los siglos. Pudo elegir. El Eterno miró su corazón, le otorgó el libre albedrío. Y eligió seguirlo a él. O sea que ya tenía un conocimiento y una base estable y bien fundamentada. De que cualquiera que viniera no lo podía mover su base, su columna, porque tenía conocimiento de la Torah, sabía ya qué es el antisemitismo. En el mundo hay muchos judíos que profesan otras cosas y nunca van a dejar de ser judíos. Por eso el Eterno los llama con vara de hierro. Por eso es que el Eterno, con el converso, es bondadoso. Es compasivo y es paciente. La razón de la conversión, desde un punto de vista de la Torah, es para hacer a cada uno de nosotros parte del pueblo judío. Se los voy a repetir. La razón de la conversión, desde el punto de vista de la Torah, es para hacerte parte del pueblo judío. Parte del pueblo escogido, y desde el punto de vista de la ley judía, un justo de las naciones puede servir a Elohim. Y puede tener a Elohim, pero no puede hacerse parte automáticamente del pueblo judío. Desde otra perspectiva de la Torah, para venir a formar parte del pueblo judío por el recurso de la conversión, si la persona desea y tiene la convicción, Y está bien documentada en la constitución específicamente establecida en el segundo libro de Moisés Rabenu, Shemó, en el capítulo 12. Voy a buscarlo acá para leérselo. Shemó, capítulo 12, v e r s í c u l o 46 al 49. Capítulo doce del cuarenta y seis al cuarenta y nueve del cuarenta y seis al cuarenta y nueve, amén. Dice así la Torah: el cual podrá comer del animal, el cual deberá comerse en una sola casa. No se deberá, no se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne de animal sacrificado, y se le quebrarán los huesos, y esto lo hará todo. Toda la comunidad israelita. Sin embargo, si un extranjero vive entre ustedes y quiere celebrar, óigase bien por favor, Pesach, en honor a Adonai, primero ha de circuncidarse. Todos los hombres de la familia. Y después podrá celebrarlas. Entonces, será como los nacidos en el país, pero no podrá comer del animal. Nadie en que no esté circuncidado. La misma ley se aplicará a los nacidos en el país. Y a los extranjeros que vivan entre ustedes. Los israelitas lo hicieron todo tal como les ordenó Adonai, a Moisés y a Aarón. Aquel mismo día, Adonai sacó de Egipto a los ejércitos israelitas. Entonces. En este texto y en su contexto se aplica claramente y se expone claramente de que un extranjero no puede comer pesas y ser parte de Israel. Si un extranjero elige, que es creo que la clave. Que el Eterno nos da en la Torah aquellos que venimos y fuimos extranjeros y decidimos y elegimos venir al pueblo de Israel y pertenecer como judío, creyente en la enseñanza de nuestro Mashiach. Si un extranjero lo decide comer, e n p e s a c h Yom Kippur, debe circuncidarse. Y guardar la misma Torah que un natural, sin diferencia alguna, con conocimiento, con la oportunidad que elegiste seguir a Hashem.、Amen. Caso ejemplar: la multitud que salió con el pueblo de Israel de Egipto. Extranjeros, idólatras, y juntos pasaron todo lo que pasó a Israel. Ellos estuvieron en cada prueba que el Eterno le puso, en sus 40 campamentos que pasaron, estuvieron en la entrega de la Torah, de las manos de Moisés. Eran miembros del pueblo judío, pero no eran judíos. Eran residentes en el pueblo de Israel. La Pascua o el p e s a j es un vínculo que une a la familia judía. Y a la identidad única y exclusivamente del pueblo de Hashem. Ningún extranjero, ningún idólatra puede celebrar pesaj, según lo que dice acá la t o r á Robert. Si el extranjero qu quería ser parte de la familia, tenía que hacer su conversión oficial al judaísmo, como lo habían hecho previamente. En su conversión a seguir al Dios de Israel, porque el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y vio que se venía parte del pueblo de Egipto a seguirlos a ellos, era porque tenían la convicción y se convirtieron a ese Dios. Quiero que me entiendan, mis hermanos, no es lo mismo convertirse al Dios de Israel. Que hacerse judío y vivir como judío. Son dos cosas muy distintas. Es por eso que la ley judía establece que un judío es todo aquel que nace de una mujer judía o hace la, la conversión formal al judaísmo. No sé si ustedes alguna vez habrán. e s c u c h a d o este comentario, ¿no? Llega un judío y se muda a un condominio, y en ese condominio todos son católicos. Y el judío, bueno, todos son católicos, bien, pero aquí voy a vivir, aquí me trabajo ayer. La gente de, del condominio donde se muda él baja y le dice: Mira, aquí nosotros todos somos católicos y. Tenemos estas normas. Bien. Los viernes no cocinamos carne. Y el judío se quedó. ¿Bien? Llegó el viernes y antes d e Shabbat, él estaba cocinando su parrilla, su carne. Y ese olor franaba por todas las ventanas de, del condominio. Y todos los católicos, oye, e ese olor? Oye, e s e El nuevo, el vecino nuevo. Y fueron todos a hablar con el judío. Oye, mira, nosotros entre las normas tenemos que aquí los viernes, todos los viernes no se puede comer carne. Oye, ¿por qué? No, porque si no te tienes que ir. ¿Cómo me voy a ir si pagué? Un depósito, una mensualidad. No me puedo ir. Bueno, la única manera es que te conviertas a católico. Y él, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, tú dices, tú vas a repetir esto. Tú te conviertes en católico, apostólico y romano en el nombre del Padre hijo y del Espíritu Santo. Ya, bueno, voy a hacerlo. Me convierte en católico, romano, apostólico en el nombre del Padre hijo y del Espíritu Santo. Ya, ya. Ah, y a es católico. Pasa la semana siguiente. Y otra vez el olor a carne. Wow, dicen los católicos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Fue uno q e tocaron la puerta. Oye, hermano, ¿qué pasó aquí? No, nada,、no, que huele a carne. No, no es carne. Es pescado. No, ¿qué es carne? No es pescado. Pase, mire. Yo lo puse aquí y le dije: Te conviertes en pescado en el nombre del, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se convirtió. ¿Ah? Entonces, esta enseñanza nos muestra que el judío siempre va a ser judío. ¿Mm? Que demasiado claro, de verdad que las enseñanzas j u d í o s siempre t r a t a de permanecer y, y siempre t r a t a de conciliar con el vecino, respetando siempre los puntos de vista distintos, las maneras de pensar, los estilos de vida. Él siempre, o nosotros, siempre vamos a buscar de ser luz en el mundo. Amén. ¿Hay algún cambio una vez? ¿O alguien ha notado realmente en la Parashah que nuestro Yeshua HaMashiach está presente en todo esto? Sí. Todos los méritos de m a s h i a c Son tan grandes que cuando una persona no judía se convierte al Dios de Israel, colocándolo en ese proceso, única y exclusivamente en los méritos de Mashiach, Mashiach nos lleva a un nivel de conversión tan grande. Que Hashem lo recibe en la comunidad de los santos. Sin exigirles que sean judíos o que hagan sacrificio alguno. Es una de las promesas que Hashem le había dado a Abraham. Hashem le dijo a Abraham. En el Sinaí, le dijo Abraham antes del Sinaí: Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esas simientes de Abraham es una alusión directamente de Mashiach, por cuyos méritos todos los gentiles. Que abracen y se conviertan al Dios de Israel, entran en el grupo de la familia de los santos de Adonai. Y una vez allí dentro, en la comunidad de los santos, tenemos la responsabilidad de vivir cumpliendo nuestro rol. Y nuestra participación en la redención que nos dio Mashiach. Guardando, santificando los mandamientos que la Torah establece en cada uno de los casos. Por tanto, si un creyente de origen gentil no ha hecho su conversión o ha hecho su conversión al Dios de Israel, no necesita hacerse judío. Ni necesita vivir como judío para venir a ser parte directamente de la comunidad establecida como la comunidad de los santos para el servicio de Adonai, porque ya todo eso, requisitos que pedían anteriormente, lo conseguimos nada más que con nuestro Mashiach. c o Nuestro n Redentor, con aquel que derramó su sangre para nuestra salvación, por aquel que no solamente en Yom Kippur, aunque en Yom Kippur es una mishbah, es una ordenanza de Hashem, pero con Mashiach, a través de su sacrificio. Podemos cada día, cada momento buscarlo para ser redimidos, para poder entrar a la familia de los santos, para entrar en la comunión en el nivel de un cara a cara con Mashiach. Todos sus méritos, Mashiach, bendito eres. Eso es lo que se conoce como una Jalajá Nexarita o una Jalajá Le Mashiach mi, mi Yerushalay. Y todo el que de esta Jalajá de Mashiach conoce, sabe que la s Jalajá no tiene. n Con tendencia, no se pueden discutir. La misma Jalajá de Moisés en Misinaí. No tiene discusión, no tiene cuestionamiento alguno. Esas son las cosas que vemos en la Torah. Como dije al principio, artículo 1, Hashem tiene la razón. Y artículo 2, si Hashem creo que no tiene la razón, recurrir al artículo 1. No tiene discusión. Podemos preguntar, podemos averiguar, podemos indagar. Pero nunca podemos cuestionar la j a l a j á de Mashiach. Ahora bien, si ese creyente que ya ha hecho un proceso de conversión al Dios de Israel, por los méritos de nuestro Mashiach, que muchos, estoy seguro que aquí hay, Y ahora pertenecen a una comunidad de los santos, en los méritos de nuestro Machía. Si、sí, estos creyentes, en un punto de desarrollo, de crecimiento en el espíritu, toman la decisión de hacerse judío, Tiene la motivación apropiada, ha a probado por la t o r á que su alma tiene la capacidad para dar el paso y tiene el conocimiento de causa y efecto para ser judío, convertido, cuando quiera tiene, puede hacerlo. Pero aquí dice Hashem. Pero tengo algo. La circuncisión. En este caso, sabemos que la enseñanza y la carta de nuestro Rashaul nos explica que la circuncisión de nada sirve. El que está circunciso, ¿qué es e circunciso? Y el que. Está incircuncidado, que es como el Eterno lo llamó. Pero la enseñanza del día de hoy nos revela que una cosa es pertenecer a la familia de la comunidad de los santos de Adonai a través de nuestro Yeshua Hamashiach, y otra cosa es pertenecer como judío en el pueblo judío y cumplir el p a c t o Que el Eterno hizo con Abraham. Es un caso muy distinto. Si no, ¿para qué sirve como judío dentro de una comunidad de Israel y entonces estar obligado a vivir como judío si no quiere estarlo? ¿Qué sentido podía tener la palabra? ¿Qué sentido podía tener la palabra? Pero a、ah, los extranjeros que decidimos hacer nuestra conversión, primero con el paso de convertirnos al Dios de Israel y pasar la prueba que Hashem nos da para tomar la decisión, tener la emuná, tener la conversión. Tener la certeza, la base fundamental para dar el paso a una conversión como judío es grande. El libro de Romanos, que ya muchos acá lo sabemos porque ese es el día a día nuestro, Romanos, capítulo 11, versículos 15 y 18. Bien. Pues, si por ser rechazados los judíos el mundo pudo llegar al Shalom con Adonai, ¿por qué no será cuando sean aceptados? Nada menos que vida para los que están muertos. Pues, si el primer pan. Que se hace de la masa está consagrado a Adonai, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol es consagrada a Adonai, también sus ramas. Algunos de los judíos, como rama natural del olivo, fueron cortados y en su lugar, Fuiste injertado tú que eras de la rama del olivo silvestre, así llegaste a tener parte de la misma raíz y en la misma vida del olivo natural. Pero no te creas mejor que la rama natural. Si te c r e e s mejor que la rama natural, recuerda. Que tú, que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz sostie te sostiene a ti. Amén. Este es un pasaje que nos explica ampliamente de aquellos que hemos sido llamados como extranjeros. Y abrazamos y nos convertimos al Dios de Israel y a lo que hemos dado el paso a convertirnos para vivir como judíos. En que recordemos quién es nuestro alimento, quién nos sustenta cada mañana, quién nos entregó Hashem. Para redención, para que recordemos que Él es el único camino, que Él es la verdad y la vida, que Él es la Torah viviente, esa carne. Shabbat Shalom, hermano. Amén. Gracias, Rabino.